seguimos en valencia abierta aquí en tu casa llevo este fin de semana oye muy entretenido bueno más que entretenido atrapado en la nueva novela de clara sánchez de mi amiga clara seguro que recordáis lo que esconde tu nombre ha sido un ha sido un pelotazo ha sido un éxito editorial de su autora pues ahora llega la esperada continuación para alborozo de sus incontables fans entre los que me hallo la novela Oye, yo te la... es muy recomendable, te la recomiendo muy vivamente. Lo tiene todo para que te guste porque tiene aquella historia inquietante, ¿verdad? Tiene la intriga, por supuesto la fuerza del amor y aquello de que el pasado siempre nos encuentra. Unos personajes muy potentes, muy queridos. La novela se llama «Cuando llega la luz». Y Clara Sánchez, su autora, nos acompaña. ¿Qué tal, Clara? Bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Muchas gracias. Bien por Encantada Valencia. Encantada de estar aquí. Guau, wow, a mí Valencia es que me encanta. Lo pasas es bien aquí. Es mi... Ten en cuenta que, que, que yo pasé aquí mi infancia. Y por eso en mis novelas hay tanta playa, tanta arena, tanto sol y, y tanto de todo. Idenia, Idanum, como la llamas sí, en, la, también, en la novela. Sí, también ¿verdad? allí pasé, pero ya mayor... Eh, siete años de mi vida, y, y se ha convertido, fíjate, que ya en una geografía literaria para mí, porque no solamente aparece denia en estas dos novelas, Lo que esconde tu nombre y Cuando llega la luz, sino en otra anterior, que no tiene nada que ver, el tema Presentimientos, que fue llevado al cine también las marinas y, y, y toda la geografía de Denia. Qué bueno que cuando pienses en una historia la coloques también en, en nuestra comarca de la Marina que tú conoces muy bien y que vives también pues pues eso con intensidad. imagino que estarás sí. muy triste hoy como todos porque sabes ah, sí. que hay un terrible incendio muy cerquita de Denia, de bueno, esa querida sí, es. Marina en la Granadella, en Benitachell. Sí. Javia, ¿qué pasa? Me, lo, me qué, qué he despertado con grande, sí, me he despertado con ese disgusto. Mm porque además mi hermana vive allí, tiene una casa allí, no he podido hablar con ella, a ver mmm, cómo está aquello y bueno, es que es que es terrible esto. De verdad, si es un incendio, no no he podido todavía oír las noticias, no sé si es si se sospecha todo, que es provocado. Que sí. Pero bueno, no. es que es que la ley tendría que ser implacable. Porque porque nos están arrebatando, nos están arrebatando vida. Eh, mm, nos están arrebatando bienestar, paisaje, Nuestra hasta historia, que todo eso se, se recupera, mm, mm. ¿qué pasa? Y aparte el malnacido, por lo visto, provocó tres focos diferentes en horas distintas, en fin. Pero bueno, mm. volvamos a volvamos a, a, al dianum adenia de tu de tu sí, historia, a la sí. historia de nos volvimos a encontrar con, con la joven Sandra, bueno, ya no tan joven, han ¿eh? pasado un poquito de tiempo, el sí. anciano Julián, enfrentados a esa organización de resentidos y viejos nazis en, en Denia. ¿Qué magia tiene esta historia, Clara? ¿Por qué no se engancha tanto? No sé, yo creo que porque los personajes, quizá los los personajes principales, los que cuentan la historia, Sandra y Julián son muy humanos. Eh, Sandra tiene mucho en mí cuando yo descubrí esta realidad, porque de ahí arranca la historia. Cuando yo fui a vivir a Denia, ya lo he dicho otras veces, al al principio de los años 80, y me enteré de que mi vecino, Gerald Bremer, era un nazi, ¿no? Entonces, digamos, que ese asombro, esa perplejidad de, de Sandra, es mía. Habéis y además visto, luego me pregunté, sí. bueno, ¿y si yo hubiese estado tan desprotegida como esta chica, sin una pareja, sin nadie que, que me apoyara? Y vinieran dos de estos viejecitos y me dijeran, vas a ser como nuestra nieta y te vamos a, a, a dejar la herencia. Y, y te queremos mucho y luego empiezas a enterarte de, de todo lo que hay debajo de ahí, como, como me habría sentido yo, ¿no? Y luego eh, Julián tiene muchísimo en mi padre. Es prácticamente mi padre en su, en su debilidad, en sus limitaciones. Julián está enfermo del corazón, toma 10 pastillas diarias, es muy pudoroso con su vejez. Todo eso es de mi padre. A mi padre le... Se horrorizaba dar pena. Y dar pena por ser viejo muchísimo más. Y, y ya cuando era ya muy mayor y estaba muy delgadito, él siempre se ponía eh, camisas con manga larga para que no se le vieran <risa> los brazos tal, porque no soportaba eso. O sea, él se consideraba, bueno, soy viejo, pero soy un hombre y yo no tengo por qué dar pena. Y esa sobreponerse a las circunstancias y a las limitaciones es algo que tiene que tiene Julián. Yo creo que no lo sé. Mm, puede que por ahí. Son muy reales, es verdad. Son, los incorporas ahí, muy fácilmente a tu, a tu vida por eso, porque claro. Sí, Retratan tienen mucho de... Cosas de, tan de, auténticas, ¿no? Claro, y luego porque, bueno, en la, la novela anterior descubría una realidad que todos conocemos, sobre todo la gente de Levante conocemos que, que estaba ahí, pero que a nivel más general no te creas tú. Es una historia muy desconocida esto de que en la Costa el Sol, en Levante y tal, estaban estos viejecillos como... Eh, como Anton Galler, como Gerald Bremer, que cuando yo lo conocí tampoco era eh, tan viejecillo, como Otto Remer, como los, los Jensen en, en, en la Costa del Sol. Es decir, esto no era conocido. Cuando yo escribí la primera novela, mucha gente me decía, pero si eso es verdad... Pero, pero estos son reales y, y yo que sí que sí que esta es una realidad españa lo que pasa es que bueno pues no no se ha hecho no se ha hecho demasiado público. Sí, parecían venerables octogenarios y, y fíjate cuando rascas en su pasado las carnicerías que han hecho. Sí. Bueno, han pasado, fíjate, seis años. Desde 2010 tuve el placer de entrevistar a, a Clara, a Clara Sánchez. Eh, llegaba a la radio con, con toda la ilusión, con la convicción de que aquella novela, verdad, lo que esconde tu nombre, era desde luego una gran historia. Venía con una gran determinación y creía mucho en su historia. Fíjate lo que has conseguido. Más de un millón sí. de lectores, un éxito internacional. En Italia es locura. Veinte sí. países... Sí. Es increíble, ¿no? Sí, yo tampoco, yo a mí mi historia, me, me, yo estaba muy convencida de ella, pero bueno, no sabes nunca qué va a pasar. También era todo muy atípico, uh -huh. ¿sabes? Yo también sentía que corría un riesgo. Esta pareja de un hombre tan mayor, una chica joven, como dos detectives ahí descubriendo una realidad que era que era histórica, pero que, que bueno, muy desconocida en, en The Anion... No, pues, puse el nombre latino en un lugar de sol de playa era era muy atípico pero pero prendió enseguida realmente gustó mucho y en y en italia pues se ha convertido pues, claro en, solo en italia lleva 50 y tantas ediciones y a la gente le encanta y precisamente cuando llega la luz esta nueva novela sale simultáneamente es decir que en cuanto termine aquí Contigo, Chimo, me tengo que ir a Milano. <risa> la Italia, Milano. Bueno, eh, ¿qué tal el sí. italiano? ¿Bien? ¿Lo has ido perfeccionando? Sí, bueno, qué, bien? qué remedio. Sí. A mí Italia es un, un país que siempre que, que me ha gustado. No, ¿Ellos o sea, tienen también esta realidad? estos de, Sí, y sobre todo costa, tienen... Estos ancianos tapados por el velo claro, del olvido por allí. Escondidos. Pero sobre todo ellos tienen una comunidad judía muy muy mm. fuerte. Mm -hmm. Muy fuerte. Simplemente el barrio judío de, de Roma, ¿no? Cuando vas allí te das cuenta de que, de que tienen muchísima potencia. Eh, digamos que hay gente que comprende muy bien también esta historia porque han pasado por sus antepasados, sus padres o sus abuelos, pues han pasado por campos de concentración, son familias muy heridas y, y ya te digo que es un tema sensible también después de enterarme luego que los, los pasado fatal pasaste fatal las amenazas bravuconadas de todos estos sí descebrados aquellas sí. cartas y no sé, se han vuelto a repetir estas amenazas o ahora digamos que el cobijo que te da ser clara sánchez éxito internacional eh, que ya dices bueno lo escribo desde otra libertad no de, no no tan yo fíjate aquello es que me dejó muy muy sorpelucida ¿eh? me, me, me alucinó mucho porque bueno se han escrito muchas cosas sobre sobre el nazismo no y nazis bueno sobre todo películas y, y a mí un, un lector me dio la clave de por qué me había pasado eso y me dijo es que te has metido en su intimidad cuando son viejos ah dice El, el retrato era muy acertado y en un momento de debilidad. De así, debilidad, de... De, y, y habían vivido con mucha prepotencia. Yo, uh -huh. lo, de lo que me di cuenta cuando recibí aquellas misivas, eh, más que nada intimidatorias y soeces algunas, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Insultantes. Eh, pues de lo que me di cuenta es de la prepotencia con la que habían vivido ellos y la gente que los rodeaba, porque, cuidado, esta gente no solamente era peligrosa por todo lo que habían hecho, que bueno, ya todos lo sabemos, sino porque han sido referente, símbolo, y han dado cobertura ideológica a todos esos descerebrados de los grupos de ultraderecha y neonazis, que ahora mismo en Europa, pues es que se han hecho muy fuertes. Yo veo, fíjate, cuando llega la luz, como una más que una continuación, una consecuencia. De, ah, de la, sí, de la sí, anterior sí, sí. me gusta que lo veas así también sí, comparto sí, sí, sí. y que en la realidad hmm. se ha materializado hmm. algo que en la novela ya se decía y es que esta gente tenía alrededor pues acólitos discípulos y gente así que cuando llega la luz digamos que toman más protagonismo toda una red y que están organizados la hermandad dan miedo ¿eh? sí, da sí miedo bueno cuéntanos ahora un poquito de cómo son Sandra y Julián ha pasado el tiempo. Cómo los encontramos ahora en Cuando llega la luz? ¿Cómo están? Pues mira, Sandra es una chica que se fue huyendo de aquel peligro horroroso, eh, ha tenido su hijo y eh, ha puesto una tienda, ha puesto una tienda de bisutería, de cosas así y vive vive feliz, lleva a su hijo a la, todos los días a la guardería. Janin le ha puesto al niño, ¿no? Oh. Que es el diminutivo de Julián. Un Julián no sabe que el hijo de Sandra se llama como él. No estamos desvelando así grandes cosas, ¿no? Bueno. Y, bueno, ella está bien. Además, ya se da cuenta de que no puede estar centrada en sí misma todo el tiempo, pensando quiero a mi expareja o no la quiero, sino que tiene ya alguien eh, sobre qué responsabilidad de ella que es su hijo. Pero... En este mundo en el que está viviendo ahora, un día cuando recoge al niño de la guardería, en la bolsa que con la que le manda a la guardería, encuentra un anónimo, una nota, preguntando por Julián, Ajá. que es del viejo Julián. Esto, claro, ya da una gira no sé si estoy desvelando algo. Puede que lo esté desvelando. Bueno, porque pero hay que ponernos un poquito también el, el caramelo. Y a mí me gusta además que sí. Sandra, en, en esta consecuencia más que continuación, estoy muy de acuerdo con, con Clara en cuando llega la luz, claro, es que tiene algo como su hijo, algo, alguien. Sí. Con todo el amor por el que pelear hasta, bueno, te puedes imaginar en los líos que se mete. Bueno, sí. pero no los vamos a, no los vamos a desvelar. En lo que ocurrió en lo que esconde tu nombre, de alguna manera lo que planteas es que es un poco como la punta del iceberg digamos que ahora hay más más riesgo como que esa amenaza y tú lo decías además muy bien sigue en nuestra vida cotidiana, siguen ahí y organizados ¿no? siguen ahí, pero es que además siguen organizados por estos grupos no que están tomando uh -huh. el poder de, de aquellos viejos nazis de, de una ideología que se convirtió en Estado Sí. En un sistema legal. Licencia para matar. Y que exactamente. Sí. Mira, tú mm. lo has dicho, licencia para matar. Y que ellos eh, quieran recuperar y que ellos asumen, ¿no? como como a... Toda esta gente en el fondo tiene la autoestima muy baja. Mm, es gente muy poco inteligente en el sentido de que reflexiona muy poco. Pero fíjate cómo decías tú que perpotentes okay. son. Tendrán la autoestima baja, pero... Son muy chulos, son muy Claro, muy es, lo, es lo típico la, de alguien la que... La defensa de la agresividad, digamos. Claro, ¿no? pero pero necesitan una cobertura, ah. o sea, necesitan grupo. Mm. ¿Sabes? El grupo ahí les apoya, entonces ellos se sienten reafirmados dentro del grupo. Pero sácalos de ahí y dile, a las 7 de la mañana te tienes que ir a trabajar y hacer otras cosas, si no vas a tener este grupo... Donde alimentar tus bajos, tus mm, bajos mm. instintos. Pero es que hay otra cosa, Chimo. El nazismo se acabó como tal, la palabra nazismo, ¿no? Pero lo que nos ha quedado son los micronazismos, los microfascismos, que los vemos reflejados, pues yo creo, que, que en cualquier aspecto de nuestra sociedad, ¿no? Y tanto. Y sus esbirros, como comentamos, el, el, esbirros. los de la hermandad, el carnicero de Mauthausen aparece en sí. Julián, no hemos hablado de él, las pasa Canutas el pobre. sí Porque sí, claro, sí, sí. no puede decir quién es claro y sin desvelar mucho está rodeado de ellos. Y claro, claro. Pas, pasa el pobre. Claro, le pones a Julián <risa> en la ratonera, vamos, al pobre. En la ratonera, sí, porque Julián sigue en esa residencia de, de la tercera edad. ¿Sabes? Donde él mmm, le de, lo dejamos intentando ejecutar su particular venganza. Uh -huh. Y te diré una cosa, Chimo, yo he disfrutado un montón eh, con la venganza de, de Julián. Porque a veces hay que vengarse un poco. Eso es. O sea, cuando la justicia no ha hecho su papel y cuando vemos que, que, que la gentuza se va de rositas, pues a lo mejor hay que ejecutar un poco de venganza. Y sobre todo cuando lo ejecuta Julián, que lo tiene todo en contra. O sea, se convierte en un héroe sin querer. Eso es, además, lo que hablamos al final, las, las esquinas, las casualidades, sin quererlo. Sí. Pero bueno, el plan al final, bueno, ya está. Ya, ya no el decimos, plan ya, funciona. <risa> vale, venga, pues bueno, decimos que va. funciona, venga. <risa> la novela arranca con eh, la encabeza una cita de Shakespeare. Uno puede sonreír, y sonreír y ser un villano verdad que como decimos son difíciles de reconocer, pero están entre nosotros, es verdad que están están están aquí. Yo no sé si era una petición a Grito Pelado, digamos esta consecuencia o esta continuación de centenares de miles de fans de Clara Sánchez en medio mundo, pero no sé si la cuenta pendiente era con Sandra y con Julián, con las peticiones de los rectores o, o, o casi más contigo misma, no sé muy bien. Y conmigo misma, <también>. y conmigo misma, porque además yo siempre Eh, cuando terminé la, la novela anterior, siempre pensé en, en continuar con esos dos personajes que se hicieron muy potentes en mi mente. Sandra y Julián, uf, no tú, se podían abandonar soñar, así como así. Debes hablar en clave de, de Sandra, ¿no? ¿Te, te, te aparecen sueños algunas de los hilos de la novela o...? Sí, alguna vez tan, algún... Es tan fuerte el personaje dentro de ti digamos ¿no? Sí, sí, sí, no? sí, alguna vez alguna vez Sí que se sueña, claro Si es que soñamos con todo, como no voy a soñar <risa> <risa> <risa> Con estos dos pero, pero sí que yo pensaba Una continuación Lo que pasa es que luego ocurrieron esas cosas Como desagradables También tenía que tomar un poco de tiempo y, y, y me ha venido bien Me ha venido bien Porque esta novela Ha salido como tenía que salir o sea, eh, con más con más madurez, quizás con más crecimiento de los personajes y donde la hemos hecho muy fuerte. Hay, estamos hablando de nazis pero hay un triángulo amoroso eh, Sandra, su ex, Santi y un nuevo personaje que aparece que es Lucy, que la verdad a mí me ha encantado escribir eso porque también es un triángulo atípico. Raro como soy yo. <risa> encanta encontrarme de vez en cuando con clara sánchez cuando edita novela y, y te va a gustar mucho además dejarte llevar por la historia quedarte atrapado o atrapada por la por la historia porque vemos nos podemos ver a nosotros mismos siendo capaces de cualquier cosa de traspasar cualquier límite de pasar al lado oscuro porque en realidad nos sentimos amenazados nosotros o lo que más queremos cuando llega la luz pues gracias por encender de nuevo en fin eh, la luz por la lectura clara sánchez un placer que lo pases bien por nuestra por nuestra tierra y eh, chibe siempre siempre lo paso lo paso genial y muchísimas gracias un, un beso a todos gracias